en el tramo final de Mañanas de Radio, y saludamos a Plinio, que lo tenemos del otro lado ya, viéndolo. Buen día, bienvenido Plinio. Buen día Hernán, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, le estábamos contando a, a Plinio en la pausa, eh, que está retornando ángeles en estas horas ya, en vuelo, no sabemos si ya, ya inició el vuelo, pero está volviendo y llegando mañana jueves a nuestro país, después de, esta, de estar con su, su parte de la familia que está allá en el hemisferio norte así que la vamos a tener ya de vuelta en los próximos días, acá nuevamente en, en Mañanas de Radio Bueno, Plinio eh, nos planteas varios temas para conversar en la columna de esta semana, empezando por antes te iba a preguntar por un tema de la salud de Lula que se ha eh, difundido en estos días, ¿no? ¿Algún problema o algún diagnóstico eh, que está enfrentando Lula en temas de salud que afectan su oído y la estabilidad, por lo tanto? Y sí, la, la noticia que tenemos por la prensa es que Lula quedó mareado uh -huh. y como golpeó la cabeza un tiempo atrás... Fue rápidamente al hospital para ver lo que pasaba. Le hicieron muy, todos los exámenes y <coughs> salieron los médicos salieron con el diagnóstico de la Entonces parece que no es nada, de, digamos, más grave, uh -huh. pero como golpeó la cabeza siempre queda la el alerta para ver cualquier cosa que pase para, para verificar lo que hay. y esto eh, trae algunas incertidumbres o algunos cambios también en su agenda pública, en su nivel de actividades mira, lo, lo que yo escuché es que ayer él estaba, digamos en reposo sin actividades, pero que yo sepa, no es algo más grave y, uh -huh. y, y Lula debe estar a pleno vapor bueno, ya hoy día bien, bien. entonces ese tema queda laudado, bueno nos planteas empezar por una aprobación de una ley que hizo el Senado el, en el Congreso brasileño Plinio que desmantela eh, áreas institucionales eh, de, destinadas a la protección ambiental. Sí, esto es una noticia grave, bien mm. grave. No, mm. la semana pasada ya discutimos que el IBAMA es el instituto que da los permisos ambientales para cualquier actividad económica de mayor impacto, eh, había permitido la prospección de petróleo, la investigación para la prospección de petróleo en la vacía del Amazonas, lo que es bien grave. Bueno, esta semana el Senado aprueba una ley que quedó llamada aquí como el proyecto de ley de la devastación ambiental, sí. que es una ley que flexibiliza El licenciamiento ambiental no hace un rito más simplificado para el análisis de riesgos, las compensaciones y también para las instancias que, que, que dan el permiso ambiental. Entonces, ¿esto qué es lo, en realidad lo que está pasando? Es una liberalización general y esto responde a la presión del agronegocio, del latifundio, y de las mineradoras. O sea, hay una corrida muy fuerte hacia el Cerrado, la Amazonía y el Pantanal. Y tiene a ver con esta nueva división del mundo, no, la búsqueda de, de energía, de fuentes de energía y de minerios raros y minerios esenciales. La ley hace, eh, crea la figura de un autolicenciamiento. Entonces, actividades de pequeño y medio porte actividades de agricultura y pecuaria y proyectos públicos considerados estratégicos no tendrían que pasar por un licenciamiento del IVABA, pero la gente se da el auto eh, licenciamiento. Hmm. Es más o menos como si yo tuviera 18 años quisiera manejar y al en vez de hacer un, un test para ver si yo sé manejar Yo hago un auto mm. me considero apto a manejar. Bueno, esto de, en la práctica es vacía el Ibama. ¿no? El Ibama ya está en el en la mira, no, en el en el, en, en, en el objetivo de destrucción de la ultraderecha hace ya un tiempo desde Bolsonaro. Mm. Bueno, y esta ley que viene calladita, ¿no? Que pasó con sin ningún problema en el Senado. Con, no tuvo no tuvo los votos del PT pero no tuvo ninguna resistencia de los diputados senadores del PT ni del gobierno del PT lo que dejó la ministra del medio ambiente Marina Silva que es una mujer que está muy digamos eh, muy comprometida con la bandera del medio ambiente en una situación totalmente eh, malparada uh -huh. porque eh, en realidad el PT dejó la cosa pasar. Y, bueno, Otra cosa que cambia en esto es las instancias que dan los permisos. En varias actividades, ahora no es más el IBAMA que es del gobierno federal, uh -huh. pero sí el municipio que da el permiso, lo que aumenta el poder de presión del gran capital. Ni siquiera Entonces, la gobernación es estadual, proyecto. Plinio, ni siquiera la gobernación a nivel del estado, directamente el municipio. directamente el municipio y por ahí uno puede imaginar cuál es el poder que tiene un municipio mm. para frenar un proyecto de la Petrobras, de la Vale du Rio 12, es imposible, entonces es una, un daño muy fuerte y es una, una paradoja, mm. porque al mismo tiempo que Lula hace mucha propaganda, que la COP 30 va a ser aquí en, en Belén do Pará y que entonces se presenta en el plan internacional como campeón de la defensa del medio ambiente, internamente se van cayendo todos los obstáculos a la devastación ambiental. Este es un proyecto que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados y que, bueno, como el Senado empeoró mucho el proyecto, él va a tener que volver a la Cámara de Diputados. Y ahora empieza una presión muy fuerte de los ambientalistas para ver si se frena esto, <risa> y si no se frena, por lo menos que Lula vete, uh -huh. no haga un veto, pero la, no creo que, que, que Lula te, te tenga condiciones políticas de hacer un veto, porque la primera batalla, que sería la batalla parlamentaria, la verdad es que el PT dejó pasar la cosa, no se hizo el loco, salió pero no no hicieron ninguna divulgación ninguna laraca nada para frenar este proyecto eso en realidad un cambio silencioso institucional pero gravísimo bien Plinio eh, otro punto que nos planteas de esta semana es una un anuncio del gobierno de Lula de nuevos recortes de gastos Sí, nosotros también hablamos hace un poco mm. del aumento de la tasa de interés aquí en Brasil. La tasa de interés, el último aumento fue de medio punto porcentual porce y llegó a... Entonces la tasa básica de interés en Brasil está en 14,75, una de las mayores tasas reales del mundo. Esto implica un gasto adicional con... con, con de, eh, dispendios financieros de la orden de 27, 28 mil millones de reales. Bueno, para compensar esto, esta semana el gobierno anunció un corte de gasto público de 31 mil millones de reales, que sería un corte necesario para pa mantener el equilibrio de las finanzas públicas. Y esto muestra bien lo que es este gobierno, ¿no? porque es el gobierno Robin Wood al sí. contrario, saca de los pobres para pagar la cuenta de los ricos. Y en este caso los números son casi iguales, porque se pide, ¿no? un, se hace un corte de 31 mil millones para compensar un aumento de despensas, de despendios financieros de más o menos la, la misma cantidad. no Y esto es importante para nosotros porque muestra que el gobierno empieza una nueva fase de la política económica. Hasta ahora, el gobierno federal de Lula tuvo una cierta licencia para hacer gastos. no Es la licencia de la transición. Bueno, ahora empieza el aprieto permanente. De aquí hasta las elecciones, el gobierno ya no tendrá esta libertad de gasto. Lo que es... De mi punto de vista, un equívoco grande político. porque es ¿Qué es lo que hizo Bolsonaro? Empezó más o menos respetando el equilibrio fiscal, vino la COVID y él hizo mucho gasto. Y después que terminó la, la crisis sanitaria, él mantuvo esta licencia de hacer mucho gasto para ganar las elecciones. Mm. Entonces llegó en las elecciones con mucha fuerza. Bueno, Lula va a hacer lo contrario. Gastó muy, más en el comienzo del gobierno y va a llegar en el fin del gobierno sin margen de libertad para hacer más gastos. Lo que también coloca el Lula en una posición fragilizada para las elecciones del 2026. Uh -huh. Perfecto. El tercer punto eh, tiene que ver con una resolución de ese espacio político del que vos nos has hablado tantas veces, el llamado Centrao, eh, que es el que conduce buena parte de la política brasileña desde el Congreso, y que ahora eh, ha tomado una decisión de no participar en un ministerio del gobierno, no sé si es... abandonar un, un ministerio en el que ya estaba o rechazar una propuesta de asumir un gobierno que le haya hecho Lula a Plinio sí este es importante también para para ver un poco la, la la situación del gobierno Lula no tuvimos elecciones municipales el año pasado en las elecciones esto que nosotros llamamos Centrão, mm. que son los diputados fisiológicos, mm. que en realidad son los que dominan la política brasileña y que oscilan entre dos polos, el polo de la ultraderecha de Bolsonaro y el polo de Lula. Pero en realidad quien manda no es ni Bolsonaro ni Lula, es el Centrão, mm. que a, a veces viene con acento bolsonarista, acento más lulista. Mm. Bueno... Ellos ganaron las elecciones y cobraron esta mayor fuerza parlamentaria electoral en el gobierno. Bueno, Lula, ya hablamos un poco de esto aquí, ¿no? Entonces dijo, voy a hacer una reforma ministerial para adaptar mi gobierno a la nueva correlación de fuerzas. Empezó por el PT, preparando el PT para, digamos, recibir el Centrão. y un poco ganando tiempo para para negociar con el central resulta que demoró mucho y ahora el central hizo un cálculo político y dijo no mejor yo no quiero participar puedo indicar técnicos de mm. mi confianza pero no vamos a indicar ninguna figura mayor como Artur Lira que se ¿no? que se cogitaba no se se imaginaba que podría participar ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay por detrás de esto? El desgaste del gobierno Lula. Entonces, esta gente ya está saliendo del barco de Lula. No lo abandonan total porque tienen interés todavía material de tener algún control en el gobierno. Pero ya empiezan a sinalizar que pretenden eh, reavaliar con quién irán en 2026. y en las manifestaciones del gobierno del gobernador de São Paulo, que sería el candidato alternativo a Bolsonaro, probablemente el candidato de la ultraderecha, mm. Tarcísio de Freitas. En todos los eventos que hace Tarcísio, esta gente del del Centrão ya están siempre presente. Mm. Entonces hacen una especie de chantaje a Lula. Usted Tendrá que hacer lo que queremos porque somos la mayoría parlamentaria, pero no queremos mucha cercanía del gobierno porque todavía no sabemos si caminaremos con ustedes del PT o con la gente de Bolsonaro. Y esto ah, muestra la extrema debilidad del gobierno Lula y por qué el gobierno Lula, aunque se presente como campeón, por ejemplo, de lo, del medio ambiente, se hace loco y deja las cosas pasar porque en realidad no tiene la mínima fuerza de contener no el, hurac el huracán eh, de derecha no reaccionario que domina la política brasileña. Mm -hmm. eh, Plinio, hoy cuando en el arranque te preguntábamos por la salud de Lula, era porque también cuando se reseñaba este problema que vos nos detallabas, se, se habla... de si qué va a pasar con una eventual nueva candidatura de Lula a otro periodo de gobierno. Si te parece que él puede llegar a plantearse nuevamente como candidato o ya es el cierre de, de su etapa en, ese, en el cargo de la presidencia y el PT va a ir proyectando otra figura. Es el, ese es el gran dilema del PT, porque el PT es un tiene solo un jugador, que es Lula, Y Lula, no, no hay árbol que crezca por debajo de la sombra de Lula. Entonces el PT tiene nada más que Lula. Uh -huh. Pero Lula se está quedando viejo. <coughs> Yo creo que su salud todavía es buena. Que no tendrá problema para llegar, para ser candidato. Pero esto hay que ver, claro. Es un hombre que ya tiene 80 años. Pero aunque llegue en, en forma para ser candidato... la realidad es que ya sería la última candidatura. No tendría ya posibilidad de tener no una nueva elección. Uh -huh. Y además es prohibido un tercer mandato en, bra en Brasil. Entonces, esto sinaliza un poco para el fin del ciclo del pechismo y del lulismo. Lo que coloca la izquierda del orden, la izquierda in institucionalizada... En un, en, un, en un dilema, porque quedan sin, sin, digamos, ninguna fuerza mayor para participar en la política. Pero esto ya estamos adelantando porque esto eh, es lo que se presenta en perspectiva. Claro, para el año próximo, en las elecciones. Bueno, y por último punto, que nunca faltan los temas judiciales, La Fiscalía está abriendo una investigación contra el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del ex presidente Jair Bolsonaro. El, el, el diputado Eduardo Bolsonaro es la ala extremada del bolsonarismo. <risa> es el más alucinado total. Bueno, él se autoexiló. Entonces está un diputado licenciado porque se fue a Estados Unidos, vive en Texas... Yo no, no, no frecuento redes sociales, pero la gente dice que pone fotitos en las redes sociales con eventos y con sí. demostrando gran lujo, pero se denomina autoexilado. Bueno, y en Estados Unidos articulan para presionar el judiciario a no a no digamos ju juzgar a su papá, no no condenar a su papá. Y también contra sus propios eh, investigaciones, porque el diputado también está investigado en varios eh, procesos de fake news, de conspiración. Entonces la fiscalía, bueno, esto culmina con una declaración de, Mar de Marco Rubio que dice que está estudiando la posibilidad de sanciones al juez Alexandre de Moraes. que es el que conduce el proceso, ¿no? es el encargado, es el relator del proceso contra fake news y contra los golpes. Lo que caracteriza en realidad obstrucción de justicia y conspiración contra la soberanía nacional. Entonces, porque es un escándalo, imagínate, un diputado sale de, de su país, articula con, con una potencia para que presione la justicia de tu país, a no obedecer las leyes. Entonces, o sea, lo de las sanciones, Plinio, lo, lo dijo, las posibles sanciones a, a, al juez y a la actuación judicial, ¿las la dijo Rubio, el, el secretario de Estado estadounidense? Sí, dijo que están, porque eh, Eduardo Bolsonaro tiene alguna entrada con Trump y con esto, bueno, claro. hace algún lío. Y Marco Rubio dijo, bueno, estamos estudiando. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que están estudiando? Prohibir Eh, que, que Alexander de Moraes tenga tarjeta de, de crédito en Estados Unidos tenga uh, cuenta. cuentas o sea, son todas sí, sí. son todas en, en realidad una grande seda, porque mm. lo que debería ser yo me lo, lo ideal sería que este juez ni tuviera nada en los Estados Unidos claro. pero aquí lo que importa no es lo, lo pequeño lo que importa es lo grande lo grande es un diputado brasileño va al exterior para articular con Estados Unidos presión sobre la justicia para que la justicia no condene a su papá y no lo condene. Es un escándalo total y muestra el despelote completo sí. que está el mundo y que está Brasil. Muy bien. Bueno, Plinio, estamos llegando al mediodía de esta jornada fría. Me decías que por allá también está frío por, eh, por San Pablo, las afueras de, de San Pablo... Aquí, bueno, pero el concepto de frío aquí es otro que el sí. de Montevideo, claro, ¿no? claro. aquí se está <coughs> resfriando, ¿la? lo que esperamos es que el jueves llegue un frío fuerte, Ajá. y todas veces que anuncian el frío más fuerte aquí, yo... Ya me imagino el frío que ustedes están pasando en Montevideo sí. Porque es el frío de ustedes que viene, que sube y que acaba esfriando aquí Claro, claro, sí, acá sí, hoy ha sido un día de, de más frío realmente Y bueno, ya estamos a punto de ingresar al mes del comienzo del invierno Te mandamos un abrazo, Plinio, ya la próxima semana Esperando que en el diálogo ya esté Ángeles eh, Conversando, también retomando estos encuentros contigo Un saludo para vos y a los compañeros de Contrapoder.net como siempre. Muchas gracias Hernán, un gran gusto que volverla a, a, a, dile a Ángeles que la estamos echando de menos, pero ahora viene para comandarnos. Exactamente. Fuerte abrazo. La, la estamos necesitando. Un abrazo. Chao. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta suas males espanham.